Del 5 al 21 de marzo se han desarrollado en nuestra provincia las primeras jornadas del puchero. Han sido organizadas por la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Toledo y durante la jornada de ayer en la sede de la Federación Empresarial Toledana tuvimos la entrega de los premios a los principales protagonistas de estas primeras jornadas del puchero. El restaurante La Perdiz de aquí de nuestro municipio se ha alzado con el mejor puchero popular, concretamente las judías con liebre y garbanzos con rabo de toro elaborados por este restaurante. Han sido los platos ganadores de estas primeras jornadas. Saludamos a un representante de esta empresa, él es Juan Carlos de la Rosa. Juan Carlos, buenos días y felicidades, ¿eh? Muchas gracias, buenos días. Bueno, eh, lo sabíais, porque claro, os dan los premios durante la jornada de ayer, pero os citan para esto y yo imagino que os sí. citarán por un motivo, y os dicen, no, es que estáis premiados. Sí, bueno, el, el día el día previo, antes de ayer, Ajá. nos, nos llaman por teléfono, nos dicen que si vamos a acudir a que... Ayer iban a dar a las 11 de la mañana, la, la, iba a ser la entrega de premios de las jornadas del Puchero, uh -huh. que sí íbamos a asistir. Y, y bueno, y obviamente no, no teníamos pensamiento de asistir, pero entonces insistieron en que fuésemos porque se, sería importante para nosotros. Yeah. Entonces, entonces nos hacían ver de que algo nos había caído. Uh -huh. Entonces, en vista de ello, pues sí que acudimos y nos encontramos con la sorpresa de, de que eh, nos dieron el... ...el premio al, puchero, al mejor puchero popular. ¿Mm? Había varias categorías, ¿no? No, categorías no, era solamente un premio. ¿Solamente un premio? el mejor puchero popular, no había ni segundo, ni tercero, ni nada, nada más que eso. Lo único que luego para la organización, para incentivar eh, que la gente votase... ¿Mm -hmm? ...tenían una página web en la cual podían emitir el voto... ...y por ese hecho entraban en un concurso... ¿Mm -hmm? Entonces, quienes estuvimos allí fue cuatro o cinco restaurantes que fueron igual que nosotros, eh, fueron un poco motivados para ir porque habían estado muy, habían sido muy votados, y, pero el premio no lo dieron a nosotros y luego eh, lo que sí dieron a. A 10 personas más, pero fueron votantes que habían conseguido un, un, un, en el sorteo les había tocado un, unos premios. Correcto, es pero eran a, a votantes. Veo yo aquí la foto de familia, tanto en la tribuna de Toledo sí. como en el día de Toledo. Te veo a ti con un galardón, con una especie de sí. diploma, y veo a más personas y digo, ¿habrá más categorías? Eso fueron ¿no? fueron votantes que Correcto. entraron en el sorteo y les dieron el premio. Pues ha aclarado queda. ¿Qué os comentaron desde FEDETO? Porque también además hubo representación por parte del gobierno regional y imagino todo felicitaciones, ¿no? Sí, bueno, pues eh, hablaron de del de porqué de, de estas jornadas, pues es debido a la crisis, hay uh -huh. que in, eh, mover un poco el, el comercio, incentivar, dar ayudas... Uh -huh. Eh, hicieron hincapié en la profesionalidad del personal, que un puchero, hay muchas formas de, de servir un puchero, no es meter en, dentro del puchero eh, lo, eh, la comida que tú das, sino cómo lo presentas, la amabilidad del camarero, ahí interviene desde la cocinera... Eh, eh, que es quien hace el guiso pues hasta el que cobra encaja eh, uh -huh. el, el trato al personal ahí porque el premio este no es al mejor puchero porque seguramente hay pucheros mejores que el nuestro pero eh, es, el premio nuestro es porque nos han votado más yeah. eh, digamos no es a la calidad sino, o sea que es toda una cadena ¿Eh? Y de hecho... Es, no es a la calidad, perdona que te corte Juan Carlos, a la calidad gastronómica propiamente dicha del guiso, sí. sino a la calidad en, todos sus, en, en todas el, sus vertientes, el conjunto, ¿no? Un cliente, el conjunto, un cliente que entra en el establecimiento y se va... Y, ...y se va satisfecho... ...influye la atención, influye, influye la amabilidad de los camareros... Es. ...influye la sí. manera hasta de dar el cambio... Es, ¿eh? sí, sí, sí, absolutamente todo, todo, todo. Todo, todo... ...porque hoy como están los tiempos de difíciles... ...hay que, en todos esos pequeños detalles... ...hay que darles mucha importancia... ¿Mm? ...nosotros tenemos la suerte de tener un gran equipo... Eh, ...que va desde la cocinera Cristina, su ayudante Melecia... Eh, ...los camareros Juanjo, Estefan, eh, yo mismo, Silvia... ...todos y la verdad es que eh, todos tienen muchas ganas de trabajar... ...mucha ilusión de innovar, de hacer cosas nuevas... Uh -huh. eh, ...y la verdad es que da gusto trabajar en, con este ambiente. Estas jornadas del Puchero tenían que reflejar... Guisos tradicionales de aquí, guisos eh, de toda la vida, populares, cocina ¿no? Cocina típica, sí Cocina típica, típica castellana Y de cuchara Y de cuchara, sí. correcto Y vosotros elegisteis judías con liebre y garbanzos con rabo de toro Efectivamente ¿No vas a dar la receta o no? <risa> Eso es, está en la caja fuerte Está en la caja fuerte, pero estos guisos nosotros sabemos hacer La cocina que, que tenemos, que yo creo que la cocinera vale un montón Eh, sabe hacer muchas cosas y tiene, eh, y muy ricas y mejores, uh -huh. pero bueno, volviendo a lo de antes de cómo está la cosa el tema de difícil y eh, buscamos lo, un poco la innovación, algo uh -huh. creativo algo eh, menos lo menos visto posible y yo creo que esa fue una de las premisas que manejamos para esta jornada uh -huh. más porque seguro que otras cosas nos podrían salir mucho mejor, más ricas, uh -huh. pero nosotros buscamos la creatividad y el, bus y el buscar algo dif diferente. ¿Era la única tapa, el único puchero que dabais, o había otros más que también ofertabais en, en, no, en la perdiz? Eran dos pucheros, dos pucheros oficiales, uh -huh. y alguno pirata, ya ha dicho aquí que, que dentro entre de nosotros, ya nos hicimos otros fuera de concurso piratas. <risa> uh -huh. Bien, y el que más ha gustado ha sido este, ¿no? Judías con liebre y garbanzos con rabo de todo. Sí, sí, sí. Correcto. Sí. Claro, ahora que este ha sido premiado, imagino que ya se, se quedará para siempre como un puchero, como una tapa, como, como, como un sí, guiso, incluso, como un plato es, a ofrecer. Sí, la verdad es que eh, estábamos barajando la posibilidad de continuar con las tapas de puchero. Y de hecho, los pucheros nos los iban a recoger y dijimos que por favor que no los dejasen, que a lo mejor nos, nos, nos interesaba comprarlos. Lo que es el soporte, ¿no? El soporte. Uh -huh. Para continuar. Eh, con esta etapa y bueno y visto lo visto lo, el resultado pues la intención es de continuar poniendo eh, los pucheros recordamos cada puchero costaba un euro no sí sí Ajá. y ha funcionado esta iniciativa que ha desarrollado sí. la asociación provincial de hostelería y turismo de Toledo eh... ...ha tenido efectividad, ha sí, sido efectiva... ...sí, sí, para nosotros sí... ...y aquí en Sonseca han participado dos establecimientos más... Uh -huh. ...que ojalá hubieran sido muchos más... Claro. ...porque eh, sería bueno para todos que hubiese más gente... ...que hubiese participado... Y, ...y a mí me consta de que sí ha sido efectiva... ...esto ha sido un poco por el tema de la crisis... ...para que haya algo más de consumo... ...la gente acuda más a los bares... Y, y la verdad es que hemos visto gente en el bar que si no hubiera sido por el puchero no hubiese ido. Uh -huh. Y que era un, de lo que se trataba. De hecho, en, en los 85 establecimientos, entre todos los 85 establecimientos que hemos participado en estas jornadas, se estima que se han, se han, ven, se han vendido unos 40.000 pucheros. Uh -huh. que Ese son, era el dato que aparecía sí, hoy en la prensa, que eso, son 40.000 euros. Son 40.000 euros pero que si tú le sumas una caña, un vino, una Coca-Cola, uh -huh. alguien que se toma un bocadillo, pues la verdad es que es una cifra se ha movido un dinero bastante importante, que en definitiva es un poco de lo que se trataba y lo que se buscaba con, uh -huh. con esto. Para la gente, si esta tarde o a lo largo de esta Semana Santa van a la perdiz y piden este guiso, este plato, judías, colibre y garbanzos con rabo de toro, ¿se le va a poder ofrecer? ¿Va a estar disponible? Pues si no esos, no, no lo sé, no lo sé. Pero si no esos, algo, otros pucheros esos u, u otros. Pero uh -huh. si no están esos pucheros, habrá otros más ricos todavía. Uh -huh. Bien. Pero la intención nuestra es el, el puchero mantenerlo. Muy bien. Pues lo vamos a dejar ahí. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Reiteramos nuestro agradecimiento porque estés aquí y sobre todo nuestra felicitación por haber recibido este premio en estas primeras jornadas del puchero. Ni que decir tiene que si hay una segunda edición, ahí estará el restaurante. ¿no? Sí, sí, por supuesto. <risa> Nada, decir solamente por aquí felicitar a, al equipo, que ya ha dicho antes su nombre, Cristina, Merecia, Juanjo, Estefan. Silvia, que, que ellos son los que realmente eh, han conseguido el premio. Muy bien. Pues Juan Carlos, lo dejamos ahí. Muchas gracias por acompañarnos. El mes de mayo es el mes de las comuniones.